Bueno, es, me alegro de poder compartir esta experiencia, ¿sí? A ver, um, lo que preparé acá es como que algo más general. Eh, en principio es de, me gustaría presentarles un poco de lo que es la agricultura familiar en Brasil. En grandes números, claro, eh, bueno, eso se, se cambia mucho en las regiones, pero para, para que tengan una idea, ¿sí? Uh, creo que es importante decir que en Brasil lo que, lo que clasificamos o como agricultura familiar ahí se basea en el tamaño del área de los agricultores, en quién está involucrado en la producción, en general la familia, cómo se gestiona el negocio, que la familia ahí es responsable por gestionar el negocio. Y bueno, con estas... Informaciones, se hizo un censo en el 2006, que la base de datos para estos es números. Entonces, les presento acá que en Brasil tenemos ahí un poco más de 5 millones de establecimientos rurales. ¿Se usan establecimientos acá? Sí. Y de estos 5 millones, 84% son establecimientos de la agricultura familiar. Entonces, ¿qué número? Tenemos la mayoría de los establecimientos de la agricultura familiar. Si, si miramos el área, está, este grupo abarca un cuarto, más o menos, el 25% del área uh, agriculturable de Brasil. Así que tenemos una estructura agraria muchísimo concentrada todavía. Uh, para tener una idea, la, el área media de la agricultura familiar son como 18 hectáreas y la área media de la agricultura no familiar son como 300 hectáreas. Uh, a pesar de ocupar en ahí una área que representa un cuarto más o menos, el, producto, el valor bruto de la producción de la agricultura familiar llega a casi 40%. Entonces, es un, un aporte muy, muy importante lo que viene de la agricultura familiar. Otro dato uh, muy importante es el número de personas que están involucradas en esta actividad. Eh, en las zonas rurales de Brasil, 75% de la mano de obra es de la agricultura familiar, ¿sí? Son ahí cerca de 12 millones de personas ocupadas en la agricultura familiar en, en Brasil y cerca de 4 millones de personas ocupadas en la agricultura no familiar. Brasil hoy ten, tiene cerca de 200 millones de habitantes. Entonces, son ahí unos 7% de la población. en Ya fuimos un sí. país que tenía una población más, más grande en las áreas rurales, pero hoy, sí, tengo que usar el micrófono más cercano. Bueno. Sí. Pero hoy tenemos la población, gran parte de la población en las ciudades, ¿no? Y si miramos estos datos, pensando en el uh, número de personas por área, eso se aumenta un poco más. Tenemos ahí 15 personas acá a 100 hectáreas en la agricultura familiar y 1.7 en la agricultura no familiar. Bueno, creía que era importante este datos para que tengan una idea más o menos de cómo, cómo está la cosa ahí. Estos datos son de 2006 y fueron publicados en el año de 2009, pero es lo que tenemos más reciente ¿no? de, de información. Y acá viene una información que para nosotros es muy importante. Uh, aquí destaco dos uh, culturas, uh, mandioca como se dice acá, sí, mandioca, mandioca, bueno. <risa> y frijoles que son a la base de nuestra alimentación, ¿no? Uh, el 80%, 87% de esto es producido por la agricultura familiar, de mandioca y el 70% de los frijoles producidos también por la agricultura familiar. Entonces, uh, grande parte de lo que comemos otros brasileños es producido por la agricultura familiar. ¿no? Uh, bueno, acá otros productos también, pero destaca para estos dos. Y la producción animal, uh, la leche sigue con el 50, 58%, las aves con 50% y los cerdos 59% de la, de la producción. Uf. Bueno, acá creo que no se puede ver muy bien, pero les explico. Uh, yo quería... Eh, como que presentarles acá un poco de qué fueron las políticas de la agricultura familiar en Brasil hasta los 90 casi no hemos, tenido, no hemos tenido nada de políticas públicas direccionadas a la agricultura familiar esto empezó en el 94 con el PRONAF que es el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar que básicamente era un programa de crédito a la agricultura familiar. Antes de esto no había crédito a la agricultura familiar en Brasil. Y bueno, esto hace entonces 20 años que tenemos este programa, el PRONAF. Y junto con el PRONAF se creó la DAP. Acá me perdonen por las siglas, pero voy a intentar explicarlo. La DAP es la declaración de aptitud a PRONAF, que era como el documento que los agricultores tenían que tener para poder accesar el programa de crédito. ¿sí? ADAC, con los años pasó a ser utilizada también como acceso a otras políticas públicas que surgieran direccionadas a la agricultura familiar. Otro marco que tenemos en, este, en esta área es que en el 99 se creó el Ministerio del Desarrollo Agrario, que en Brasil es un poco distinto de acá que tenemos dos ministerios de agricultura, el Ministerio de Desarrollo Agrario eh, trabaja con la agricultura familiar, eh, el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento trabaja con la agricultura no familiar y es el ministerio más antiguo que tenemos en Brasil. Pero se hizo esta distinción eh, y en 99 se creó este ministerio. Uh, alguno, algunos años después uh, un marco sí, es el año de 2003 se fortaleció la actuación del Ministerio de Desarrollo Agrario en verdad este año fue el año que se elijo, eligió, eligió Lula y bueno hubo un reconocimiento, la... reconocimiento <cags> majo, mayor de la importancia de la agricultura familiar como un sector de generación de renta, de producción de alimentos, todo esto. Y también desde este año del 2010 uh, se de desarrolló una amplia reglamentación uh, eh, alrededor de las políticas eh, para la agricultura familiar. Acá se creó en el 2006 una ley, que uh, no funcionó, pero bueno. Está en el PD, ¿sí? Sí. A ver. ¿Cómo está, Nico? No, no, Ahí Modo de lectura. Aquí. Yo intentaba hacer links, pero no funcionó, entonces solo voy a contarles. Ah, en el 2006 eh, se creó la ley de la agricultura familiar. Si están acá dibujando algo... Creo que sería importante uh, compartirnos el texto y, bueno, tal vez discutirnos un poco sobre esto. Y la ley en verdad trata de, los mismos, uh, de las mismas referencias que la DAP que se utilizaba ahí desde el 94, pero de una manera un poco más amplia, ¿no? Y Con la ley se definió un poco mejor qué sería la agricultura familiar y los emprendimientos familiares rurales. También desde el 2003 uh, se crearon políticas específicas a la agricultura familiar. Yo voy a usar acá, porque habías hecho algunos links en el PowerPoint, pero voy a usar acá de otra manera. Uh, hubo una expansión eh, de las políticas públicas. Este es, es un gráfico que lo usa el Ministerio de Desarrollo Agrario, para que sepan más o menos eh, las áreas generales. Entonces tenemos financiamiento y protección a la producción, que son, eh, tenemos, ahí, tenemos ahí crédito, seguro y cosas más para la protección de la producción. Después tenemos... La política nacional de asistencia técnica a extensión rural, ahí entra la innovación tecnológica, eh, las políticas de formación y, y, y bueno, esto. Y por último, la agregación de valor y generación de renta, donde está la industria los biocombustibles, la, la renta no agrícola, algo de economía social… Eh, Y ahí, ahí decimos mercados institucionales que son las compras públicas, ¿no? En, este, en esta parte. Y bueno, por último, abajo... Las políticas también uh, incluyeron otros grupos que antes uh, no figuraban con los agricultores familiares, entonces desde el 2003 uh, hubo uh, más participación de los, no, acá no sé cómo se decir en español en verdad, pero pues, pescadores, quilombolas, indígenas, uh, políticas direccionadas a las redes uh, de las zonas rurales, y asentados de la reforma agraria. Y dentro de la expansión de las políticas, lo que voy a hablar un poco más de detalle son las políticas de compra públicas. Y acá destaco dos programas que tenemos en Brasil. Uno, el que conocemos como PAA, que es el Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar. El otro, el PNAE, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Entonces, empiezo con el PAA, que es un programa que tenemos en Brasil desde el 2003. Eh, con este programa, por primera vez, el gobierno brasileño definió recursos exclusivos para compras desde la agricultura familiar. Esto antes no existía. Es importante destacar Que los movimientos sociales rurales tuvieron un papel uh, de destaque en la formulación del, del programa eso nació en el 2003 eh, el contexto en esta época era que se lanzaba la estrategia Fome Cero Hambre Cero ¿no? y bueno, teníamos un problema ahí grande de inseguridad alimentaria Entonces, había mucha atención para trabajar con esta cuestión en Brasil. Así que se pensó en juntar la demanda que teníamos eh, de la población que vivía en seguridad alimentaria con la oferta que teníamos en la agricultura familiar. Y ahí se construyó el programa de adquisición de alimentos. Entonces, uh, También tuvo un papel muy importante el CONSEA, que es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Uh, ahí se participan personas del gobierno, de los de movimientos sociales, de la academia. Y fue y es un espacio de gestión de grande parte de las políticas públicas uh, direccionadas a la agricultura familiar. Las características generales del PAA eh, al principio fue un programa que tenía como prioridad los asentamientos de la reforma agraria. Los beneficiarios eh, eran los, los agricultores que ya estaban de alguna manera encuadrados en el PRONAP, o sea, que eran los agricultores que ya cesaban crédito. Esto se fue cambiando con los años y al, A, a po de poco en poco se consiguió a, abarcar un número mayor, de, más grande de agricultores. A una novedad, que no era necesario más licitación para compra pública. En Brasil lo que pasa es que siempre que el gobierno compra algo se hace una licitación. O sea, se define lo que el gobierno quiere comprar, eh, se presentan las propuestas, el gobierno compra lo que es más barato. Y con el PA eh, esto no era más necesario, se, se podría hacer compra pública pero sin eh, esta dinámica de la licitación. Um, otra característica importante es que grande parte de las modalidades, se puede decir modalidades, que el PA trabaja en diferentes modalidades, ¿sí? es eh, decir, Uh, organización de los agricultores en grupos formales o grupos en grupos formales asociaciones o cooperativas o grupos informales y también había un aumento del, del 30% en el precio para los productos agroecológicos y ecológicos ya les voy a decir más detalles sobre esto acá me gustaría presentarles un poco de las modalidades del PA, cómo, cómo he operado el programa, ¿sí? Um, tenemos, eh, los datos siempre son difíciles, ahora tuvimos una, una encuentro el año pasado de 10 años del programa, pero lo que tenemos ya listos son estos datos hasta el 2010, Entonces, uh, en azul es la primera modalidad que les presento, incentivo a producción y consumo de leche. Esta modalidad es una modalidad que funciona solo en la región norte de Minas y en, en el nordeste, con leche de, de vaca y leche de cabra. Y bueno, es una modalidad que ha eh, investido Invertido cerca de 36% del presupuesto del programa eh, Desde el 2003 hasta el 2010 Ahí um, la modalidad opera de la siguiente manera El Ministerio de Desarrollo Social Que también está involucrado junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario En, en el programa Hace como un convenio con la municipalidad o con el departamento, pasa el recurso del gobierno, del gobierno federal y la municipalidad se contacta con las asociaciones o cooperativas para comprar la leche, la leche es donada para las entidades socio-asistenciales de la municipalidad, por ejemplo, uh, creches, ¿cómo se dice creches? Guarderías. Sí, guarderías o casas de de personas de edad y cosas así. La otra modalidad que tenemos, la que está en azul, es como formación de estoques. Una cooperativa eh, recibe el dinero del, del ministerio, compra el producto de, de sus agricultores, pero puede como que asegurar este producto hasta que los precios estén mejor, ¿no? y después vende el producto en una época que sea, sea mejor y esta modalidad ha, ha gastado cerca del 9% de la, del presupuesto del programa ah, la modalidad que aparece ahí en verde, la compra en doazón simultánea que decimos Se opera de dos maneras, o a través de convenios entre el ministerio y las municipalidades, o es operada por la CONAP, que es la Compañía Nacional de Abastecimiento, que es una empresa pública que está eh, ligada al Ministerio de Agricultura. En este caso, las cooperativas hacen proyectos, eh, lo, presentan los proyectos a la CONAP, reciben eh, el dinero cuando entregan los productos a las instituciones, eh, entidades de la red socio asistencial de la municipalidad. Esta modalidad es la modalidad que más ha recibido recursos del, del programa de adquisición de alimentos, casi 40%. Uh, acá tenemos dos otras, que son, es la compra directa, que en verdad son un grupo de productos que el gobierno federal compra para hacer la cesta, cesta básica. Entonces ahí están los frijoles, arroz y varios otros productos. También el gobierno a veces usa esta modalidad para um, regulación de precios. ¿no? Si el precio está muy bajo, el gobierno compra más frijol, por ejemplo, para que aumente el precio y Y bueno, y la última que se, se compra anticipada fue una modalidad que funcionó en el 2002, 2003, pero ya no funciona, tuvimos uh, muchos problemas, eh, la gente, los agricultores se reciben bien eh, el, el recurso antes de la, de la safra para plantar y bueno, después deberían plantar y vender y... Pero esto no funcionó, muchas veces los recursos fueron usados en otra cosa, ¿sí? Y bueno, fue un aprendizaje, un aprendizaje pero esta modalidad ya no existe. Acá para, para vernos un poco de cómo eh, aumentó el presupuesto del programa eh, en los años. ¿eh? Empezamos con unos 150 millones de reales en el 2003, Y ahora en el, el 2010 tenemos algo como 800 millones de reales eh, direccionados a la compra de la agricultura familiar. Este año del 2013, cuando el programa hizo 10 años, ya teníamos más de un billón de reales eh, invertidos en el programa. acá es una información muy interesante que cómo está la distribución del recurso en las regiones de Brasil, y aquí vemos que el nordeste recibe cerca del 50% del recurso del PA y ahí en el nordeste es donde hay grande parte de la agricultura familiar brasileña, entonces esto está muy bien ¿no? uh, la región sur viene seguido con 22% después el sudeste y ahí el centro y el norte con, un, con poco recurso en, en verdad acá um, otros números que muestran, bueno, el número de agricultores que han participado del en el programa en los años eh, bueno, eso se Fue creciendo desde 40.000 agricultores en el 2003 hasta cerca de 200.000 en el 2010. Pero si pensamos que tenemos cerca de 4 millones de establecimientos de la agricultura familiar en Brasil, algo alrededor de 200.000, todavía es muy poco, ¿no? Tenemos ahí mucha más, gente, mucha más gente que podría participar de un programa de compra pública. Y otra información importante acá es que la población que recibe los alimentos de este programa llegan a, en el 2010 llegaron a 18%, 18% en el 2010, es cerca del 10% de la población de Brasil que de alguna manera recibe, programa, pro, recibe productos del programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar. Eso es muy significativo, ¿no? Bueno, ¿y ¿en qué ha resultado el PA? No sé si es que en qué ha resultado, pero lo que nos ha enseñado el PA hasta ahora, ¿no? con estos 10 años de, de funcionamiento, eh, el programa ha incentivado muchísimo la organización de los agricultores. Um, el, el facto de... Los agricultores tienen que estar organizados en asociaciones de cooperativas para accesar por algunas modalidades del programa, ha incentivado la formación de nuevas asociaciones de cooperativas. Todavía hay formas de accesar el programa de manera individual. Cuando el recurso es gestionado por la municipalidad, la municipalidad bueno, hace reuniones con los agricultores, con las entidades ve cuál es la demanda de las entidades, cual, cuál es la oferta de los agricultores y ahí construyen un proyecto, también ha funcionado. Pero hemos visto que las organizaciones están uh, creciendo con, con la participación de los agricultores en el programa. Uh, otra, otra, otro cambio importante uh, se refiere a la diversificación de la producción. Uh, por ejemplo, si tenemos uh, una área que hay mucha producción de mandioca y vamos a donar este producto a las entidades sociosenciales de la municipalidad, no podemos tener solo donación, donación de mandioca, porque la gente necesita una comida variada. Entonces, se empezó a discutir cuál, cuál era la demanda de la de las entidades y así los agricultores fueron de poco en poco como diversificando su producción para poder eh, ofrecer una cesta más diversificada en sus donaciones, ¿cierto? Y esto también de una manera ha impactado su propia, a, su propia alimentación, la alimentación de su familia, eh, eh, sus posibilidades de vender también en otros mercados, Ah, ahí hay una información que me faltó. El programa tiene una cota. Bueno, es decir que cada agricultor puede vender un valor ex por año. Eh, entonces, con esto se pensó que los agricultores no direccionarían toda su producción a, a un programa único. Así que, bueno, empiezan a accesar el programa de adquisición de alimentos, pero... Intentan también accesar otros mercados. Con la diversificación lo que ha sido muy común es que los agricultores están participando más de ferias locales, ferias de productores. Entonces también ferias de productores han crecido con, con la bueno junto con el, la participación de estos agricultores en el programa de adquisición otro y tener reconocimiento de que la agricultura familiar puede ser la venda directa de alimentos mucho se dice en brasil de que la agricultura familiar no es organizada de que la agricultura familiar no consigue entregar y bueno el programa ha mostrado que si sí, familiar eh, es organizada y puede entregar. y bueno hay problemas seguro, pero lo van administrando Y otro punto, la valorización de la producción de la cultura alimentar local. Um, hubo como si fuera un rescate en muchas regiones de alimentos que ya no se consumían en las municipalidades, ma, en las ciudades, que bueno, la gente ya paraba como que de producir, eh, con el programa se volvió a producir algunos productos que ya estaban como que eh, con producción muy chiquita y también la dinamización de la economía local porque los agricultores con este importe de recursos también gastan estos recursos en, en la ciudad esto ha generado una dinamización muy interesante eh, como consecuencia del programa ¿no? y bueno eh, este es Estos aprendizajes como que influenciaran en verdad la inserción de productos de la agricultura familiar en la alimentación escolar. Uh, en el principio, el PA uh, donaba um, los productos a las entidades sociosenciales y también a algunas escuelas y guarderías y cosas así. Pero desde el 2009... Con los aprendizajes, los resultados que hemos visto con el PA, se creó una ley que instituyó, instituyó bueno, sí, sí. Uh, que 30% del presupuesto del Programa Nacional de Alimentación Escolar debería ser invertido en la compra de la agricultura familiar. Entonces se abrió una puerta de que la agricultura familiar podría Eh, adentrar un mercado que en Brasil siempre estuvo con grandes empresas fornecer, no, proveedoras de, de alimentos, que, que es la, la alimentación escolar. Ah, me gustaría contarles un poquito del Programa Nacional de Alimentación Escolar, ¿cierto? Ah, ahí tenemos los principios, ah, es un programa que... Atende hoy 47 millones de alumnos durante 210 días letivos. Eh, es un programa que intenta responder a necesidades eh, especiales de algunos alumnos. Entonces hay como dietas especiales para un alumno que tiene, por ejemplo, diabetes o algo así. Eh, un programa que funciona de manera descentralizada. Um, las entidades ejecutoras que decimos son las municipalidades que son más de 5.000 municipalidades en Brasil yo por ejemplo ahora trabajo en la municipalidad de São Paulo y el presupuesto que las municipalidades reciben del gobierno federal eh, es proporcional al número de alumnos entonces São Paulo por ejemplo recibe un presupuesto muy grande Uh, otro principio es el control, el control social, uh, tenemos uh, los consejos de alimentación escolar, toda la municipalidad que quiere, que tiene interés en recibir recursos del gobierno federal tiene que tener un consejo de alimentación escolar y ahí tenemos uh, gente de las escuelas, del gobierno y ahora se incentiva también Que, te, que tengamos gente de las zonas rurales, de asociaciones o cooperativas participando en el Consejo de Alimentación Escolar. Y bueno, derecho a alimentación, que el programa oferta comida y también una otra frente muy importante, actividades e educativas. Um, acá un poco de los principios de la ley. Eh, eh, con... Con la, con la creación de, de este aporte directo, eh, direccionado a la agricultura familiar, los 30%, se estableció también criterios para hacer esta compra, ¿no? Entonces, eh, al invés de hacemos una compra con base en los precios, como se hace en la licitación, hacemos la compra con base en la localización del productor. Entonces, se tengo propuestas de venda de frutas, por ejemplo eh, de un productor que está en mi municipio o en mi ciudad, esto va a venir enfrente de un que esté en otro municipio hasta que se llegue a la cantidad total que, que la ciudad tiene que comprar para la alimentación escolar uh, Otro principio es que Si tenemos un grupo formal, una asociación o cooperativa, la propuesta del grupo viene antes de la propuesta de una, un agricultor individual, porque así se piensa que estaríamos eh, incentivando eh, los grupos de agricultores. ¿no? Y algunas estrategias estratégicas, que bueno, debe, debemos tener un menú diversificado en las escuelas, que respete la cultura local, no, no, no debemos tener un menú en el nordeste que sirva manzana siendo que no tenemos producción de manzana en el nordeste, ¿cierto? Eso había, cuando pensamos en empresas que proveen alimentos, grandes empresas teníamos un menú en, en distintas regiones que era igual entonces no se respetaba la producción local en la compra para la alimentación escolar y también es dada prioridad de productos ecológicos y agroecológicos si tengo dos propuestas por ejemplo para venda de arroz y una propuesta uh, es de venda de arroz ecol ecológico la municipalidad tiene que comprar el arroz ecológico antes de Eh, del convencional. Acá un poco del paso a paso Yo estoy hablando así Pero todo eso no es nada fácil no eh, Tenemos mucha burocracia Para hacer las compras Entonces acá voy a hablar un poquito De qué es el camino Que percorremos Para la compra de la agricultura familiar A la alimentación solar, ¿Cierto? Bueno, primero tenemos el presupuesto que viene del gobierno federal y en realidad las municipalidades tienen que venir con una contrapartida y esto varía de acuerdo con la capacidad de la municipalidad de poner ahí algún recurso o no. Uh, dos, la articulación de actores. Uh, estamos hablando en un cambio, en, en general la, la alimentación escolar es gerida las municipalidades por la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Educación en muchas municipalidades no saben lo que es agricultura familiar y nunca han hablado con sus compañeros al lado que trabajan en la Secretaría de Agricultura. Entonces se creó una necesidad muy grande de haber una articulación entre las distintas secretarías dentro de una ciudad o ciudad. Entonces, este, este paso es muy importante al principio, que, que, que se haga una discusión entre quien gestiona el, pro, el programa de alimentación escolar, quien trabaja con los agricultores familiares, la Secretaría de Salud, porque ahí discutimos también muchas cuestiones de salud que están, que están ligadas a, a la seguridad alimentaria y todo. Bueno, desde la articulación se planea el menú que va a ser servido en las, en las escuelas. No sé cómo funciona acá, pero en, en Brasil tenemos, en gran parte de las municipalidades, una nutricionista que es responsable, o un grupo de nutricionistas que son responsables en establecer el menú. Pero ahora lo que, se, lo que, se, eh, lo que es necesario es que la nutricionista no puede hacer el menú sola, La nutricionista tiene que ah, hablar con la gente, con, con los agricultores, con los representantes de cooperativas, asociaciones, tiene que saber qué es lo que se produce en la región donde están las escuelas y todo esto. Ah, enseguida tenemos la definición de precios de referencia. Eh, esta es una parte un poco difícil y varía de acuerdo con el tamaño de la ciudad. Si tenemos una ciudad uh, más pequeña, en general se toman como referencia los precios de las ferias. Pero si estamos hablando de una ciudad más grande, bueno, por ejemplo, acá en San Juan, imagino que habría, habrían que hacer una, una media Uh, con presos atacadistas también, no sé, esto se tiene que construir en cada lugar, ¿no? ¿no es cierto? En San Paulo, por ejemplo, hemos tenido mucho problema para definir los precios. Uh, Enseguida el preparo de las convoca convocatorias públicas. La municipalidad tiene que um, abrir una convocatoria para las compras. Y bueno, se imagina que la convocatoria La convocatoria va a ser hecha también consultando las escuelas, los agricultores. Entonces todo eso es un proceso largo, ¿no? pero que ha traído resultados. Y enseguida los proyectos de venta que son lo que las asociaciones o cooperativas hacen. Entonces, por ejemplo, la convocatoria dice que, que, que la municipalidad quiere comprar... Uh, frutas, verduras, uh, granos y la cantidad y el importe de esto por mes. Eh, la organización de productores va a presentar un proyecto diciendo cuánto de cada producto puede uh, ofrecer. Y En las ciudades uh, grandes en general se pide una am a muestra de, de los productos, pero no de las frutas, más de los productos Menos pere perecíles. Um, y ahí se hace la selección de los proyectos. Se firma un contrato con la organización de productores. Y se empieza el recibimiento de los productos. Bueno, de la puerta para adentro de la escuela. Uh, siempre hemos tenido como muchas cosas industrializadas en la alimentación. Y ahora empezamos uh, a tener más productos in natura. Así que muchas escuelas no tienen la infraestructura necesaria para manusear los productos in natura. Entonces esto ha sido también un otro desafío. Uh, bueno, pues de, antes teníamos... Uh, papas en pueblo, que uno añ añadía agua o leche, no sé, ya estaba. Ahora no, recibe la papa o la mandioca, y tiene que hacer. Entonces esto ha sido un cambio, eh, no solo un cambio físico también, un cambio de las actividades que las personas que están involucradas en la preparación de la alimentación uh, en las escuelas tienen que hacer también, ¿no? que ahora tienen más trabajo, o es un poco más difícil, entonces hay toda todo uh, un, un cambio que se tiene que hacer con las personas, porque estamos introduciendo productos en la gruta familiar, cuál es la importancia de esto, eh, hay ahí una parte de comunicación, eh, formación muy importante, ¿no? Y seguido esto viene la educación alimentaria y nutricional. Eh, la llegada de productos más in natura en las escuelas ha abierto una oportunidad de discutir cuestiones de educación alimentaria y nutricional. ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Quién es que produce lo que comemos? ¿Cómo es producido lo que comemos? Entonces, esto como parte del currículum De, de los niños, en las escuelas, um, ha empezado, pero todavía tenemos mucho que avanzar en esta frente. Y por último, um, la importancia de avaliación de todo este programa. Acá les digo que todavía tenemos que avanzar más, así que no hemos conseguido, como Brasil, um, juntar números y muchas investigaciones sobre lo que está pasando. Eh, esto ha ocurrido de manera puntual en algunos sitios, pero no hemos conseguido crear una dinámica regular de avaliación del programa, no del programa de alimentación escolar como todo, pero del importe de productos de la entrada de productos de agricultura familiar en la alimentación escolar. Acá tenemos un, un desafío todavía. Bueno, aquí les, les decía uh, la entrada de elementos de natura como parte del, del currículum. Entonces, uh, en las municipalidades más pequeñas, uh, algunas escuelas han conseguido Llevar los alumnos a las fincas, por ejemplo, para hacer visitas, cosas así. O los agricultores cuando vienen a entregar la comida, hacen charla con los niños, les explican qué es lo que entregan esta semana, eh, en qué época que, que tienen este producto y todo esto. Acá en las, escuelas, en las ciudades más grandes, uh, una actividad que es común es llevar los niños a las ferias entonces la escuela organiza que los niños vayan a las ferias en fin, para charlar con los, los productores y todo eso una otra frente de educación alimentaria y nutricional eh, son los huertos escolares eh, esto ha crecido muchísimo en Brasil y bueno eh, ha sido muy importante ¿no? eh, tenemos un vídeo que se diz muito além do peso, em português, muito além do peso. Mais além do peso. Mais além do peso, é um un documentário que recém lançaram no Brasil, que fala da obesidade em eh, crianças. Eh, Brasil mudou muito seus sus, dados de nutrição, teníamos muitos problemas com má-nutrição no passado, Y ahora tenemos muchos problemas de obesidad y sexo de peso, eh, en especial uh, con los niños, ¿sí? Entonces los huertos escolares también nos han ayudado a discutir un poco más de lo que comen la, los niños y todo esto. Bueno, algunos números del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Eh, la referencia que, que usé ahí en el 2003 el presupuesto del programa en el país eran 950 millones de reales ¿sí? en el 2003, el año pasado teníamos tres billones y medio los 30% del presupuesto del año pasado suma un billón o sea eh, los 30% que son los recursos que deben ser direccionados a la agricultura familiar el año pasado representan básicamente todo el presupuesto que teníamos en el 2003 Entonces la cosa ha crecido mucho, para que vean cómo uh, los recursos disponibles a la agricultura familiar han crecido, ¿no? Uh, en el 2010 se hizo uh, un análisis de cuánto del recurso fue utilizado en realidad, ¿no? El presupuesto, el recurso ejecutado, no sé si esta es la palabra, pero fueron billones mil en medio de reales en el 2010, Uh, y desde 150 millones más o menos Fueron direccionados a la agricultura familiar Así que todavía no llegamos a, a los 30% ¿cierto? Es una ley, está ahí desde el 2009 Estos son dados del 2003, claro Pero tenemos muchos desafíos todavía uh, En el 2010, cerca del 50% de las entidades ejecutoras efectivarán algo de compra de la agricultura familiar. Bueno, acá un otro análisis que muestra que grande parte de los productos que fueron comprados son frutas de hortalizas. ¿sí? Acá no es volumen, no es volumen, eh, no es volumen ni, ni recurso, pero cuántas veces aparece compra de frutas y hortalizas. Y después, productos procesados por la agricultura familiar, tubérculos, y ahí se ven los otros productos. Ah, un poco de lo que pensamos ser en elementos llave ahí para el éxito del programa. Ah, uno, que la descentralización del recurso ¿no? Que el recurso pueda llegar a las distintas municipalidades y que eso sea usado de acuerdo con la característica de cada municipalidad uh, la participación social en la formulación y en el control uh, del programa, esto en Brasil ha sido un punto muy muy importante porque bueno, se, se adapta el programa con, con la participación ¿no? y el control también ha sido importante porque En un rato tienen ahí un mercado, que es un mercado garantizado para un grupo de agricultores familiares, pero ya hemos visto que hay gente que no es agricultor familiar que está mirando este mercado. Entonces ten, tenemos que tener mucho cuidado porque ya no compramos por, por uh, el criterio de precio. Entonces cuando un proveedor de alimentos uh, ve que hay un mercado que no tiene que vender al precio más bajo, Si no, si es de la localidad ahí, puede vender. Entonces hay mucha gente que quiere entrar en el mercado y no puede en realidad. Entonces, bueno, el control social ha sido importante. La promoción de secuetos cortos de producción y consumo. Que consigamos disminuir eh, el camino del alimento desde las fincas hasta el consumo. ¿no? Claro que en las ciudades más pequeñas esto es más fácil. Si pensamos en Sao Paulo, por ejemplo, no tenemos la producción que necesita São Paulo en Sao Paulo mismo, pero intentamos comprar lo que consume São Paulo, primero del estado de São Paulo y después de los otros estados, más o menos así. Y por último, la atención a las costumbres alimentarias locales y la estacionalidad produ productiva. ¿no? Respetar la estacionalidad productiva, muy importante, que um, en general... Quien vive en la ciudad ya ni sabe que es estacionalidad productiva, que ahora es época de mango, que después es época de, de otra cosa, ya la gente se ha olvidado un poco esto. Y bueno, los, los desafíos que hemos encontrado, obstáculos, la dificultad de entrar en las regiones metropolitanas. De facto, las ciudades que desarrollan, que tienen los más grandes presupuestos del programa de alimentación escolar son las uh, ciudades que tienen más dificultades de entrar por el volumen que es muy grande, por la logística que es muy compleja y todo esto. Uh, todavía la invisibilidad de los productores, esto también está más ligado a las ciudades más grandes. En las ciudades más pequeñas, han um, ocurrido actividades en que los agricultores participan de charlas en las escuelas y bueno, se han aproximado más, eh, un poco diferente. Falta de estructuras logísticas de reg regulación de sus actividades. Hay mucha informalidad, claro, en la agricultura, ¿no? Y esto para el Estado, para compra, ha sido difícil, entonces… Eh, tenemos una adaptación de los do, de, de, del lado del gobierno y también del lado de los agricultores del lado de los agricultores que han tenido que profesionalizarse un poco más y del lado del gobierno que ha tenido que adaptarse un poco a la condición de los agricultores cierto y bueno, exceso de burocracia en los procesos de compra pública imagino que acá en Argentina pasa lo mismo Pero en Brasil, eh, la burocracia sigue siendo una piedra en nuestro camino, se puede decir así. Y bueno, hemos intentado cambiar alguna cosa, pero eso va muy, muy lento, ¿sí? Ah, algo de intercambio técnico. No sé si han escuchado de la REAF, que es la reunión especializada sobre agricultura familiar del MERCOSUR, que bueno, un un espacio ahí que se promueve el intercambio de experiencias de modelos de gestión de políticas públicas de compra pública de la agricultura familiar eh, por la REAF se puede hacer muchos intercambios no, creo que sería importante um, saber quién son las personas acá en Argentina que están involucradas con esto además de la REAF, en Brasil tenemos la APC que es agencia brasileña de cooperación que bueno, ha trabajado con muchos países en, en intercambios técnicos en muchísimas, ah, compartiendo muchísimas cosas eh, ligadas a compras públicas tal vez algunos de esos contactos pueden ser interesantes para que intercambien y continúen la discusión, ¿no? y, a ver. Um, Bueno, ahora me gustaría contarles un poquito de lo que es la alimentación escolar en San Paulo ¿a dónde trabajo ahora yo? Um, bueno, es una cosa gigante, ¿sí? Tenemos ahí cerca de… Primer decir que, bueno… Yo trabajo en el Departamento de Alimentación Escolar, que hace parte de la Secretaría de Educación de la Ciudad de São Paulo. ¿no es cierto? Y tenemos cerca de uh, 900.000 alumnos comiendo todos los días en la red municipal. Eh, los alumnos están distribuidos en más de 2.500 unidades educacionales. Y bueno, son desde guarderías hasta educación infantil, hasta el fundamental. Y entonces el departamento es responsable en servir cerca de, bueno, casi 2 millones de comidas por día. Y cómo introducir productos de la agricultura familiar en algo tan grande. Este es el desafío que nos han puesto Bueno, aquí les muestro un, mapita, un mapito de São Paulo. Se dividió. Este es el mapa de la ciudad de São Paulo mismo. ¿sí? Acá viven más o menos 11 millones de personas. Tenemos directorías regionales de, de educación, son 13, entonces la ciudad está dividida de esta forma. Esta parte grande acá abajo, eh, la región sur, es donde tenemos zona rural en São Paulo. Tenemos cerca de 400 agricultores en esta zona. Y ahí tenemos un piloto de producción y compra de la agricultura local a las escuelas que están en esta, en esta área. Pero claro, la demanda de São Paulo no puede ser uh, atendida por los agricultores que están solo ahí en la ciudad. Un poquito de la logística de abastecimiento. Tenemos la ciudad dividida en cuatro uh, agrupamientos. Eh, para que tengan una idea, uh, se consume más o menos 210 toneladas de arroz por mes en la alimentación escolar de la ciudad, 90 toneladas de frijoles por mes y 2.300 toneladas de frutas y hortalizas por mes. Uh, es una cesta de productos bien diversificada, uh, o sea, se sirve... Mismo antes, eh, en verdad, en São Pablo, mismo antes de, de la ley del 2009, ya tenía, la ciudad ya tenía un menú diversificado con frutas, hortalizas y, y tal. entonces Así que el problema, el desafío de la estructura en las escuelas no, no era tan grande, ¿no? sino lo que es más difícil es la logística de abastecimiento y las cantidades mismo, ¿no? Eh, todo muy grande. Y bueno, la dinámica es que frutas, hortalizas y huevos son entregados, dos veces, son entregues dos veces por semana, panes y pastelerías entre tienen entregas semanales y productos menos perecederos como granos tienen entregas mensuales, mensales. Aquí les muestro uh, lo que la municipalidad ha conseguido comprar hasta ahora. La ley es una ley del 2009. En una ciudad como São Paulo, la primera compra de la agricultura familiar ocurrió en el 2012. Se compraron 540 toneladas de arroz. Eso significa 1% del presupuesto para aquel año. Fueron 500 mil reales. Uh, parece poco pero en una estructura como San Paulo, una primera compra ya fue un avance, ¿no? Yo trabajo en el departamento desde abril del año pasado, entonces del 2013, yo ni estaba ahí cuando consiguieron ahí lograr la primera compra, lo que pasa es que las áreas jurídicas de la municipalidad tampoco Uh, ayudan mucho, ¿no? Uh, quieren comprar por el menor, por, por el claro. precio más bajo. Entonces hay una discusión institucional dentro de la municipalidad uh, sobre las leyes. Una ley de licitación es la ley que, que creó la compra del 30% de la agricultura familiar. Y bueno, son barreras, son obstáculos muy difíciles de, de ultrapasar en el 2013 el año pasado se aumentó la compra de arroz eh, se compró arroz ecológico entonces tenemos en la red municipal de escobas escuelas que, en general en brasil no sé mucho cómo funciona acá pero en general uh, en brasil son las familias más pobres que están ahí en la escuela pública cierto uh, quien tiene recurso en brasil En general, sigue para la educación privada, que es un problema, ¿no? Pero es lo que pasa ahí y, bueno, eh, los productos ecológicos en Brasil todavía son, son muy caros. Entonces, eh, fue un.. Como nos pusimos muy contentos de poder ofrecer un producto ecológico a la red municipal. Empezar a discutir algo sobre productos ecológicos en la área municipal, ¿no? Esta primera compra de arroz ecológico, fueron comprar 900 toneladas de arroz ecológico para la, para la alimentación escolar de la ciudad. Y bueno, jugo de naranja, que naranja es un producto fuerte en el estado de San Paulo entonces se consiguió comprar un producto característico del estado que en verdad arroz no es producido en São Paulo no es cierto, arroz se produce en el Rio Grande del Sur y teníamos otras compras eh, de frijoles por ejemplo frijoles, eh, hay mucha producción de frijoles de la agricultura familiar en el estado de São Paulo, muchísimo pero hubo un problema con el precio porque el precio que se iba a hacer la compra era un precio más caro do que el precio que se compraban antes de los otros proveedores y bueno, el sector jurídico de la municipalidad no aceptó entonces hay ahí un embate eh, entre, entre las distintas áreas de la municipalidad alrededor del tema del precio y nos ha costado algunas cosas y luego la otra parte que es la compra de frutas y hortalizas, que es lo que nos interesa, que es un volumen muy grande, ah, tenemos todavía contratos de grandes proveedores en la municipalidad, entonces eso no podemos ah, cambiar eh, en estos primeros años. Tenemos que esperar hasta que los contratos se, se terminen para poder introducir frutas y hortalizas de la agricultura familiar en São Paulo. Pero mientras, Seguimos estudiando cuáles serían las, las maneras de hacerlo, porque la logística en la ciudad es muy grande, las empresas que hoy eh, están a cargo de eso, entregan en las escuelas. Entonces, si trabajamos con 2.500 escuelas, ¿cómo una cooperativa va a entregar, eh, no sé, bananas y lo que sea? Entonces, estamos ahí, discutiendo, e intentando construir maneras... Para, para que sea posible ¿no? tener la, la entrega de agricultura familiar en la ciudad. Bueno, más o menos para eso, eso quería mostrarles, no se puede ver, ¿no? ¿se puede ver? Bueno, este es el mapa de San Pablo, eh, el verde son las municipalidades, Y el tamaño, el tamaño de, del círculo muestra cuánto de recurso viene del gobierno federal. Ahí se ve que todo está muy concentrado en el litoral, ¿no? en, la, en la parte esta. Y São Paulo y Río de Janeiro eh, consumen gran parte del recurso. Entonces, um, lo que pasa es que la política está funcionando bien en las ciudades más pequeñas. Y esto es muy bueno, en verdad, porque los circuitos son cortos ahí. Pero en las ciudades más grandes ha sido un, un desafío y es lo que estamos empeñados ahora en, en solucionar o empezar a solucionar, ¿no? porque no vamos a solucionar esto así, muy rápido. Creo que era más o menos de esto eh, que quería presentarles, Uh, muchas gracias por la invitación, eh, estoy acá disponible para cualquier pregunta y después podemos pensar en materiales también para intercambiar, como leyes, eh, hay publicaciones, la mayoría en portugués, claro, pero hay algunas publicaciones en español también que podemos circular y bueno, me gustaría también entender un poco cuál es el contexto acá en Argentina, ¿no? Se, Tienen algo similar, lo que piensan sobre eso, y, y ahí, bueno, vamos hablando un poco más. ¿Cierto? Muchas gracias. Gracias. consulta. Cuando hablamos del, del presupuesto para financiar el proyecto, ¿Qué parte, ¿Qué parte del presupuesto es sueldos y operatividad ¿Sí? de los profesionales? ¿Y qué parte es lo destinado a mejoramiento de la producción de pequeños productores? No, todo el presupuesto es para compra de alimentos. De eh, la gestión de los profesionales es parte de la contrapartida de la municipalidad. Esto lo tiene que pagar la municipalidad. El gobierno federal pasa repasa recursos para la compra de alimentos. ese recurso solo puede ser invertido en compra de alimentos. Ah, lo que pasa es que hay distintos ministerios trabajando juntos. ¿no? Ahí eh, el presupuesto de <risa> la alimentación escolar viene del Ministerio de Educación. Y junto con el Ministerio de Educación tenemos el Ministerio de Desarrollo Agrario que acompaña el programa y es el ministerio que debe... Eh, trabajar con, con la asistencia técnica y todo esto en las regiones, ¿no? Ahora, me imagino que ocurrirá circunstancia en que el presupuesto no se ejecuta. Si la municipalidad no tiene la contraparte, ¿sí? sí. sí. Es lo más común que ocurre. Estás dando el caso, por ejemplo, de que en San Pablo, no eh, el área jurídica de la municipalidad no acepta la compra. El monto que viene de, de, de, del gobierno sí, federal. Como de no, lo que pasa sí, es ya. que lo que São Paulo no ejecuta no es no la compra eh, direccionada a la agricultura familiar. ¿sabes? Pero la municipalidad sí, sí. ejecuta todo el recurso, pero compra de las empresas claro, proveedoras. Claro. Todavía claro. no logra comprar los 30% del claro. recurso de la agricultura familiar. Pero si la municipalidad no ejecuta todo el recurso, el año siguiente no recibe todo el recurso del gobierno federal. Digamos, por ejemplo, que bueno, son 100 millones de reales este año. Si São Paulo no compra 100 millones de reales en comida, uh, el año que viene no va a recibir millones, va a recibir menos. Pero lo que pasa es que todavía no están cortando por no Claro. Ah, la, cuando la municipalidad no invierte los 30%, pero dice el gobierno federal que a partir de, de este año, el 2014, las municipalidades que no compraren los 30% no van a recibir los 50% el, el año que viene. Se bajan 30%. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta, <risa> varias tengo, pero eh, la primera... El, O sea, el gobierno federal es el que pone el dinero para este tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque en Argentina eh, las provincias son las que hoy, o sea, los estados provinciales son los que hoy manejan, digamos, el dinero para, por ejemplo, el tema de educación. Uh -huh. En este caso no, digamos, sino que directamente hay una relación muy fuerte entre el Estado federal y el municipio. ¿Cuál es el rol de la provincia o del Estado ahí en el medio? Sí, sí. Ah, bueno, el gobierno federal eh, viene con una parte del importe, ¿no? Y... Y esta ley está relacionada al importe que viene del gobierno federal, pero aparte del importe del gobierno federal, muchas veces las municipalidades o los departamentos también tienen sus propios importes. Entonces eso se suma, ¿no? Y varía mucho de departamento a departamento, de municipalidad a municipalidad. En São Paulo, por ejemplo, el importe de la municipalidad es significativo, pero en las municipalidades más chiquitas, en las ciudades más chiquitas, el importe del gobierno federal es la parte más significativa. ¿no? La provincia, el estado, digamos, federal... ¿Cómo? No, provincia. Estado. departamento. El departamento que digo es el estado. El ¿sí? estado. Por ejemplo, Visto. en Brasil tenemos São Paulo, Guinaldero, esos... Decimos que es estado. Bueno, ese estado... Esa es la provincia. Provincia. provincia. provincia. provincia. provincia. Ah, es estado? Pone plata, digamos, en... Sí, es que tenemos la, las escuelas estatuales y tenemos las escuelas municipales. ¿sí? Entonces... Por ejemplo, en la ciudad de São Paulo hay escuelas estaduales y escuelas municipales. Entonces las escuelas municipales claro. tienen recursos del gobierno federal y de la municipalidad. Y las escuelas estaduales claro. o provinciales sí. tienen recursos del gobierno federal y del gobierno provincial. Bueno, es sí. la, la exposición me parece que nos da un programa bastante comprensible la situación de la compra del eh, Estado a la agricultura familiar, quisiera hacer dos preguntas. Si no entendí mal, eh, hay una ley general de agricultura familiar y otra de compra del Estado, eh, otra de la compra estatal, perdón, eh, perdón compra escolar. ¿No es cierto? ¿Hay dos leyes? ¿Y ¿Esta última es complementaria de la primera? Ah, en verdad, hay una ley del 2006 que define lo que es la agricultura familiar bueno, habla de distintos temas, ¿no? Incluso del incentivo a la agricultura familiar. Y hay una otra ley que define características del Programa Nacional de la Alimentación Escolar que, bueno, dialoga con la ley de la agricultura familiar, pero son leyes distintas. Y en esa ley del 2009 que se creó la obligación de que 30% del presupuesto para la alimentación global sea direccionado a la agricultura social. Bien, y la segunda sí, pregunta del alimento, tenía conocimiento de que al tamaño comprador del Estado, al sector de la agricultura familiar, hay que hacer un acople entre ejemplo, la, la oferta importantísima ¿sabes? del Estado ante la demanda de, que, de los productores familiares. Esa, esa, esa, esa compra del Estado va a traicionar ¿no una cantidad importante de producción. ¿Quién acompaña los sistemas productivos familiares para el aumento de tamaño de demanda? Quién acompaña eh, el Ministerio del Desarrollo Agrario, tiene oficinas en todas las provincias. Y bueno, tenemos también las empresas de asistencia técnica y extensión rural provinciales. En, algunos, en algunas provincias, uh, bueno, ¿qué pasó? En los 90, hasta los 90 teníamos uh, una empresa nacional de asistencia técnica y extensión rural. Eso se que destruyó en los 90. Algunas provincias uh, lograron mantener sus empresas de asistencia técnica están ayudadas, como por ejemplo el caso de, los, de las provincias del sur, Rio, Rio Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná. Pero en otros estados eso se, se, se destruyó. ¿no? Eh, después eh, en, los, en los años 2000 como que se volvió a, a invertir recursos en la asistencia técnica de extensión rural. Entonces tenemos el, el Ministerio del Desarrollo Rural que tiene oficinas federales, que allá llamamos delegacías eh, del Ministerio, y tenemos las empresas provinciales que están ahí eh, en las distintas ciudades presentes, creo que más o menos el INTA, ¿no? Y, Y bueno, te tenemos también la EMBRAFA, claro, que no está tan descentralizada como las empresas de asistencia técnica, que no está tan descentralizada como el INTA, pero está presente en algunas regiones. Y además, a veces, uh, la propia municipalidad tiene una Secretaría de Agricultura uh, donde hay ahí un, un, uh, un equipo, que trabaja con asistencia técnica de extensión rural y lo que se intenta es que todos estos grupos, distintos grupos, estén de alguna forma participando en, en el programa, ¿no? que trabajen con los agricultores familiares para que los agricultores familiares accesen el programa y ahí está el, el rol del Ministerio del del Desarrollo Agrario, de hacer con que la información sea presente para toda esta gente que trabaja con esta técnica extensión rural. ¿Qué ventajas tiene el agricultor familiar respecto a precio y forma de cobranza de su mercadería comparada con los mercados habituales que puede ocurrir, incluidas las ferias de agricultura familiar o mercados de proximidad en bueno, el programa. Uh -huh. Un avalaje es eh, la seguridad de venta. El agricultor, uh, el, ¿qué es? Seguranza. ¿Seguranza? Sí, sí. Sí, sí, sí. Se que va a vender esta cantidad, va a entregar esta cantidad todos los meses. Entonces se planea el planea su producción sabe que va a entregar esta cantidad entonces esta seguridad es muy importante es una ventaja para el productor antes cuando solo teníamos la política de crédito lo que pasaba es que a veces lograban tener una producción buena pero no lo vendían, no lo vendían. entonces ahora la, la seguridad de venta es muy importante uh, los precios no? los precios todavía no uh, hemos conseguido las ciudades más pequeñas hacer un precio eh, que acompañe más o menos el precio de las tiendas. entonces son precios que llamamos de precio justo no es el precio que por ejemplo uh, alguien va a comprar antes cuando tenía un problema para vender los agricultores en general venía alguien en la finca compraba el producto llevaba a la ciudad y vendía pero este alguien que venía el atravesador, no sé cómo dicen acá, intermedial. el intermediario se paga nada. Entonces, ahora no, ahora consiguen un precio mucho mejor de cuando venía el intermediario. Y por último, ¿cómo se maneja la factura? En general, cuando eh, los agricultores entregan un producto, les tienen un recibo, e entregan... Y la municipalidad paga en 15 a 30 días. Entonces también el agricultor tiene que organizarse para recibir este importe después, que es diferente de una feria, que uno va sí, sí, a la feria, vende, eh, recibe en efectivo, ¿no? Pero, ¿cómo a El programa ha traído seguridad aún que tienen que esperar uh, un mes si eh, les parece mejor. No pueden, les... ¿Cómo se puede descuentar en el banco? ¿Cómo? Normalmente se puede trabajar con la luz plata, pero en la parte de descuentar en el banco. Sí. Con una larga, la parte de descuidar y que debe ser fertilizada. Y ahora decen, el año pasado, cuando cumplió 10 años el programa, que ahora con una, una tarjeta... Eh, el PA, sí. Entonces el agricultor consigue tener una cuenta en el banco que no paga nada eh, a alguna una de las modalidades, eh, el agricultor va a recibir directo en su cuenta. ¿no? A, a nivel del de, de recurso ir hasta la asociación, el recurso va a llegar directamente en la cuenta del agricultor, que es bueno porque también... Hemos tenido problemas a veces con el pagamento desde la cooperativa hasta los productores. La otra pregunta que quería hacer, eh, basta el, el requisito para vender a este programa que tiene que cumplir un agricultor familiar individual o una organización de productores. ¿Es solo estar inscrito como productor familiar o además hay otras cosas que se lo exigen no, para poder vender? Tener, hay que tener la DAPS que uh -huh. es tipo la declaración de aptitud al programa. A ver, en verdad no tiene nada ve, que ver. La declaración de aptitud uh -huh. a un programa de crédito. Pero ¿cómo no tenemos otra herramienta ahora? La usamos de esta como, como el acceso al programa. Pero ¿ustedes ¿ustedes, se discute mucho esto en Brasil, de que tenemos que tener una otra herramienta para las políticas públicas de la agricultura familiar. Porque a veces el encuadramiento que se da a ¿sí? deja de fuera gente que debería, en verdad, eh, accesar al programa. Entonces esto se está construyendo todavía, mejorando, ¿no? Pero es difícil, es un, es un empate. Pero ¿Cómo se ha implementado el control social? Digo, me parece muy complejo, ¿no? un lugar como San Pablo. Uh, un lugar como San Pablo. Sí. ¿Ha el control social? Bueno, tal vez yo empecé con, con las ciudades más pequeñas, que más segura. Uh, el programa de alimentación escolar viene desde la década de 50 y fue cambiando. Uh, al principio se entregaba leche, uh, al principio quien, uh, quien eran los proveedores eran UNICEF, uh, organismos internacionales. Y en poco empezamos a como nacionalizar el programa de alimentación escolar. Y de poco también empezamos a diversificar lo que era uh, la comida servida en el programa de alimentación escolar. Y bueno, con los avanzos también se creó la obligatoriedad de que hubiera un consejo de alimentación escolar. Entonces, si la municipalidad uh, no tiene un consejo formado por profesores, hay alumnos, hay gente de gobierno, academias si sí, hay academia en la, en la ciudad, no sé, ciudades más, más grandes en general, y ahora eh, son doctores rurales o representantes de cooperativas, y todo, la municipalidad no recibe los recursos. ¿cierto? Entonces hubo un incentivo a que se creara un organismo de control social. Eso no significa que el Consejo trabaje de una forma participativa, que todos los sectores necesariamente estén participando el Consejo. Tenemos casos de Consejos que son muy activos, tenemos casos de Consejos que son, decimos, chapa branca, que es un Consejo que básicamente la gente del gobierno está ahí, y no hay discusión, uh, y la cosa camina. Es un Consejo que, consejo que existe, solo para que llegue la plata, ¿sí? no hay, pero eso depende de, en verdad, de la participación social que hay en la ciudad, ¿no? si la gente se, se involucra o no, y se participa o no. Eh, en una ciudad como San Paulo, eh, el Consejo de Alimentación Escolar yo no he tomado parte, entonces no, no puedo decir, pero... Eh, he participado mucho del Consejo de Seguridad Alimentaria, que es un consejo importante, que tiene la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil, ONGs y, bueno, Academia y de Gobierno, y, y en verdad consigue eh, como que uh, ver muchas cosas de que, de que el Gobierno está involucrado, cómo están los programas, y participa y cuestiona y, y así va. La, el Consejo de Alimentación Escolar funciona muy bien en São Paulo, pero todavía está muy um, ligado a, a los profesores, al área de educación. ¿no? no hemos conseguido todavía eh, invol, en, involucrar, involucrar. O sea, involucrar eh, la área de la cultura en el Consejo de Alimentación Escolar de la Ciudad esto creo que todavía es un desafío no sé qué otras ¿Otra? preguntas A ver, no, no. qué otras preguntas hay veo que Mónica había levantado la mano y después Alfredo Rebeca no sé Carlos. Perdón, Carlos. Carlos bueno hasta ahí llega la lista por ahora. bien, Mónica Sí, vos sacaste que entre las prioridades estaba que fuera una organización de productores, pero una organización formal, uh -huh. si, no entendí. Eh, si no lo había, podría pues ser una organización informal y entiendo que si no, pueden ser productores actados. Uh -huh. eh, pero recién cuando hablabas la forma de pago decías que veían como un adelanto que en lugar de pagarse a la organización, en algunos casos, según entendí, se le pagaba el cobro directo al productor. Uh -huh. eh, me parece que eso puede estar generando conflictos hacia adentro de la organización. De la hacen, sí. no, claro, no sería... Entonces no sabía si lo sabéis, me va a entender bien. Porque si el proveedor, si quien se anota como proveedor es la organización, o la organización tiene que presentar un plan diciendo cuáles son los productores de esa organización. Bueno, esto todavía se, se construye allá. Esa cosa del pagamento directo a los productores es muy nueva. Hemos tenido problemas con, con el pagamento desde las organizaciones hasta los productores. ¿cierto? Entonces, para intentar disminuir esto, Que se creó el pagamento directo, pero todavía hay como un porcentaje que se pagaría a la organización directamente, porque en, en el pasado uh, las organizaciones recibían el, el pagamento y tomaban un porcentaje, pero este porcentaje acababa variando mucho y a veces era muy alto, entonces lo que el gobierno está intentando hacer es pues, eh, definir cuál es el porcentaje por las cuestiones administrativas de la organización ¿no? y hacer con que los agricultores reciban un, un aporte ahí bueno, tipo no, no sé si, si le contesté bien ¿Sí? uno de los de los problemas que, o dificultades que existen acá en la Argentina respecto a, a este tipo de operatorios es que muchos funcionarios alegan que los servicios de comedor, por ejemplo los servicios de, de las instituciones sobre todo hospitales, escuelas, cárceles este, son tercerizados por lo tanto ellos no pueden obligar a la empresa que hace el servicio de comida que consuma productos de la agricultura familiar. Yo quería preguntarte si esto en Brasil está resuelto y si las escuelas donde brindan servicio de comedor, que veo que son muchísimas, o casi todas, este, tienen personal propio para hacer este servicio de comedor o también tercerizan el servicio de comedor cocina, comedor y obligan a que compren a la agricultura familiar ¿cómo funciona esta, este mecanismo? bueno, eh, de nuevo esto varía mucho eh, si pensamos en ciudades pequeñas o ciudades más grandes ¿cierto? Ah, primera pregunta sobre la tercerización si sí hay mucho de tercerización en la alimentación escolar más en las ciudades más grandes en San Pablo, por ejemplo Uh, tenemos cerca de unos 40% tercerizados, pero también tenemos un sistema que es el sistema mixto que la mano de obra es tercerizada, pero eh, uh, los alimentos lo provee la municipalidad. Entonces en estos casos sí podemos comprar de la agricultura familiar. Pero para... Eh, el porcentaje este, que está todo precisado, que la empresa es responsable tanto por la mano de obra como por la entrega de los alimentos, eh, también eh, se, se espera que las empresas compren de la agricultura familiar, pero todavía el gobierno no ha logrado en hacer que esto funcione. ¿no? ¿Y ¿sí, cuál era la otra pregunta? Sí, sí, pero, no, no sé si hay algo. El alguna cuestión legal o algo que, que obligue a las empresas a comprar a la agricultura familiar porque sí, en, en verdad, si no el mercado puede tener voluntad sí, pero después sí, la empresa compra no, la ley bien. obliga pero a donde tenemos sistemas tercerizados ha, ha sido más difícil en hacer con que la ley funcione ¿no? Uh, en, en las ciudades más pequeñas en general tenemos el personal del, son funcionarios públicos que trabajan en las escuelas las ciudades más pequeñas y ahí sí tienen, consiguen, consiguen manejar un poco más facilidad ¿no? ahora en San Paulo mismo uh, se está discutiendo cómo disminuir la tercerización porque bueno, tenemos buenos casos hay empresas que trabajan bien pero lo que pasa es que El objetivo no es una alimentación, alimentación de calidad, una alimentación saludable. Al final el objetivo es ganar más plata serviendo alimentación. Entonces sabemos que eh, el recurso, todo esto que va a las empresas terceirizadas, eh, no tiene como prioridad lo que nosotros pensamos que tenga que ser la prioridad, que es una alimentación saludable todo. Entonces, sí. Esto se está discutiendo, eh, me parece que el sistema mixto es el sistema que está más adecuado. Aquí podemos poner el alimento de la calidad que pensamos ser cierta eh, bueno, arreglar en los contratos que eso se ha hecho de la manera bueno, directa, Ahora aquí hablamos perdón, perdón, no. de no, en el cafecito. Terminamos la ronda y le damos el cafecito después y seguimos conversando si les parece bien. ¿Sí? Rebeca, así. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se controla sobre todo el tema de carne, plácter? Sí, sí. La, carne, la calidad. Por ejemplo, la presencia de enfermedades que puedan ser transmitibles. Bueno, eh, en Brasil tenemos varios sistemas de inspección, tenemos el SIN, el Sistema de Inspección Municipal, bueno, si yo produzco carne, lácteos, y tengo este, ¿sé que decimos?, puedo vender en la biodiversidad. Entonces, para entregar en la alimentación escolar, uno tiene que tener eh, los cebos. Y entonces estoy pensando en el estado de San Paulo, tengo que tener el CIE, que es el sistema de extensión estadual. Entonces, ahí si tengo esto, puedo vender en distintas ciudades de, de mi provincia, por ejemplo. O si tengo el CIF, que es el sistema de extensión federal, ahí puedo vender en cualquier lugar en el país. Y sí, este es un desafío muy grande para la administración escolar. Porque, claro, los pequeños agricultores tienen mucha dificultad en conseguir esto, ¿no? Y ah, la consecuencia es que ah, todavía tenemos pocos productos carnos de lácteos en la alimentación solar que vienen de la agricultura familiar, ah, sí. pero eso está creciendo, ¿no? Uh -huh. ah, en algunos lugares, por ejemplo, eh, tenemos pescado veniendo de la agricultura familiar. Eh, bueno, Hay, hay desafíos, pero se dice que, que los productores tengan los ceros para, para que puedan entregar, si no, no hay, no hay posibilidad de hacerlo. Perdón, tengo que hacer después, así vamos a circular por lo menos la palabra un poco. Mi pregunta tiene que ver con la razón cuando hablas yo siempre con los precios, que siempre intentas, digamos, de establecer un precio superior a lo mejor el de mercado, a los productores o organizaciones que aportan al programa o en el caso de la ciudad de Chica que se pagaba lo mismo que el precio de la feria ¿es así? Sí. ¿cómo hacen para eh, regular, digamos eh, que no todos los productores se vuelquen a abastecer eh, la, con sus productos al programa y no desabastecer la feria en, en la feria sí, en sí, general o en algún producto en particular sí. claro, claro. Uh, la cuestión es que la cuota el límite que uno productor puede entregar al programa, en general es lo que, lo que controla esto, que el productor puede entregar una cantidad X y en general ellos, eh, no sé cuánto, pero depende de la modalidad, los valores son más grandes o más pequeños. Eh, entonces los productores en, en general eh, entregan esta cuota y y el restante entregan en la feria. Esto es lo que pasa. Algunos productores no entregan en toda la cota y solo entregan en el programa. En general son los productores que tienen menos diversidad. Entonces son productores que tampoco hacen mucha feria, porque feria es un espacio que en general la gente necesita diversidad. ¿no? Un productor va con una serie de productos. ¿Y tiene alguna intervención el Estado en, en la diversificación de los productos o lo, o lo que producen okay. los agricultores? No tiene intervención, pero lo que hemos visto es que um, una consecuencia de la participación en el programa es que los productores han diversificado su su su producción que consiguen vender más y después eh, saben que hay la, la, la, el límite, entonces con más diversificación pueden vender también en las ferias. Esto ha pasado, bueno, nos cuenta, hay estudios de caso que apuntan esto, de la diversificación de la producción de estos que eh, están participando hace unos años del programa. Pero no hay, una, no hay un control o intervención de estado ah, sino que la asistencia técnica, En general, trabaja con diversificación de producción, ¿no? Por, por ser más seguro, por traer a los productores más posibilidades, de todo eso. Sergio. Sí, eh, con, vos hablabas que en algún caso hubo alguna compra de productos agroecológicos. ¿Eso cómo se certifica? Si es, entra dentro del esquema de las redes de COVID, algún otro sí, sí. Este, de ahí de Brasil, y el precio, si es superior, si se fija eso en el consejo municipal que vos hablabas, cuál es la instancia, digamos, que se fija ese precio y cuál es ese precio, digamos. ¿no? Bueno, de los, los productos ecológicos, uh, tenemos la certificación, la certificación está, eh, son los sellos, ¿se dice celos? sellos? Sellos. Sí, sellos. Sellos, los sellos, pero son muy caros, ¿no? Entonces, solo los las cooperativas de ahí, que son más grandes, que consiguen algo así. Pero ahora en Brasil tenemos la certificación participativa también, que ha crecido mucho, ha funcionado bien. Entonces también en sus programas de trabajo públicas aceptan la, la certificación participativa. Y bueno, estas son las dos maneras. Sobre los precios... Eh, El programa permite hasta el 30% más caro comparado con productos convencionales. Entonces, por ejemplo, era ecológicos que compramos en San Pablo tenía un precio 20% más caro que el arroz convencional. El techo son 30% de diferencia de precio. ¿Y eso lo define el Consejo, ese que vos decías, o viene más eso de Eso está definido en la ley. En la ley. Alfredo y Mariana. Eh, quería preguntarte si esto de estos fondos que se dedican específicamente a agricultura familiar eh, no son también extensivos, o quizás se pudieran extender, a otros sectores de la economía social. Por el hecho, por ejemplo, ah, no, que hablábamos recién. que no, terceriza un servicio de esto. Busca bajar su costo al mínimo para que la diferencia costo de costo servicio sea máxima. Si la economía familiar provee los insumos y la economía social provee el servicio, estamos llegando a dos sectores que necesitan. ...y posiblemente optimicemos la calidad de la alimentación... Sí, claro. ...porque supongamos que los consejos escolares... O, la, ...o las madres de los chicos que van a determinada escuela ...participan en la elaboración de alimentos... ...no hay ninguna duda que va a ser de mejor calidad... ...que la que puede elaborar una empresa... ...ahora no sé si eso está previsto allí... Bueno, hay un intento, ¿no? Eh, tenemos en Brasil en el Ministerio del Trabajo la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, donde está Paul Simple, que para nosotros es una referencia de la economía. En Brasil decimos de economía solidaria, de economía social, ¿no? Y ellos han intentado uh, participar de los programas de compra pública, haciendo como algo, como se como ahora. Pero todavía no hemos logrado tener su suceso en esto. Se discute, ¿no? ah, en las municipalidades, algunas puntualmente tienen iniciativas de, esta, de este tipo, pero no es una cosa así tan difundida como estos dos programas. Son más casos puntuales, pero sí tenemos que avanzar en esto. Mariana, y creo que con eso vamos terminando, y si quieren también generar una conversa un poquito más informal o eso, también los invitamos a después a quedarse a tomar un cafecito, y tal vez tomar nota del contacto de Danuta, bueno, a aprovechar este espacio para quedar vinculados también. Yo eh, Perdón, me, me olvidé de poner mi nombre, el contacto, voy a poner acá, el y todo y todo. Bueno, Mariana, entonces, con Mariana cerramos, eh, dan unas preguntas sí, y... Eh, no, quería preguntarte, vos habías mencionado que en las ciudades más chicas era más fácil la cuestión, digamos, de la logística y demás y que en las ciudades grandes era difícil, y, eh, digamos, ese tema y que lo estaban trabajando. Eh, ¿qué, ¿Qué ideas se les están, digamos, qué, qué están, propuestas se están barajando para el tema de logística en el tema de las, en las ciudades grandes, digamos, para poder acercar los productos y que no sea, digamos, que en definitiva siempre terminan ganando los, los que tienen la logista, logística ya resuelta. Sí. Bueno, um, le, les cuento un poco el caso de San Paolo, claro. que conozco más. ¿no? Uh, allá lo que estamos pensando en hacer es como que descentralizar más la logística. Miren, yo presenté son cuatro agrupamientos, ¿no? Sí. Porque estamos discutiendo ahora es cómo descentralizar más y eh, la municipalidad mismo tiene como entrepuestos públicos. ¿no? Entonces lo que pensamos es cómo los entrepuestos públicos pueden ser utilizados como base para las organizaciones de productores traer sus productos. Entonces, por ejemplo, una empresa que sea proveedora de alimentos, ellos tienen sus en entrepuestos privados. O sea, como los acopios. Acopios serían, serían entrepuestos. Acá. ¿Entrepuestos? ¿O serían? Sí. ¿Acopios? Sí, sí. Ah. ¿Sí? acopios. Depósitos. Depósitos. Depósitos, Depósito. acopios. Sí. Sí. ¿Entonces lo que, lo que estamos haciendo ahí en San Paola es un que la municipalidad pueda ofrecer como contrapartida eh, es, es, estas áreas como y, y ahí las organizaciones de productores podrían tener un lugar para traer sus productos otra cosa es que estamos discutiendo fraccionar las entidades, claro, y también uh, en el mapa Tenemos distintas regiones, que, eh, carreteras que llegan. Por ejemplo, una parte tenemos la región del Valle de, vale de Rivera, que es la región del litoral sur de São Paulo, que es una de las regiones más pobres del estado de São Paulo. Y ahí se produce muchísima banana. Y bueno, pensamos que puede ser una entrada de la producción de banana en esta región. Entonces, por ejemplo, se no pueden... A ofrecer la banana para toda la ciudad, pueden ofrecer la banana para esta región de donde están cerca, llega la carretera por ahí y ahí hay acopios públicos a donde podrían dejar su producto y lo que estamos discutiendo también es cómo hacer la logística interna de la ciudad, pero eh, hasta ahora lo que vemos es que no podemos esperar que las organizaciones de productores eh, eh, sean responsables por eso, ¿no? Si no estamos discutiendo hacer como un contrato distinto con la empresa de logística que pueda hacer la distribución en la ciudad, por ejemplo. Entonces, dividiríamos uh, que los contratos hoy son que la empresa proveedora trae trae el alimento y lo entrega en la escuela, pero queremos dividir esto en dos cosas. La, las organizaciones de productores traen los alimentos y una otra, una otra gente va a hacer las entregas. Entonces así estamos pensando que, que se puede dividir la cosa, ¿no? Mm -hmm. Y al final, más point. o menos. <laughs> pero esto, uff, hay mucha discusión vida se